Ordu gehiegi pasa ditut lanean Psikologo baten bidez indarkeria simbolikoaren kokapena egingo dugu. Zardena azaldu eta argi gelditu dadin publiko zabalarentzako. Izan ere, sarri oarkabean edo ezkutuan gelditzen den indarkerian mota da indarkeria simbolikoa. Baina, aldi berean, minan diegiten duena. Intarquería esbeita fisikua. Honetarako, Pepa Bojo, psicologoa, eta Gipuzkoako Psicologia Kolegioko, berdintasun gaitetarako ardura duna daukagugurek. ¿Qué hizo, Pepa? Egunon, El término violencia simbólica, como surge? Bueno, surge en los años 70. Eh, Pierre Bourdieu, creo que es, sí. Bourdieu lo... lo... Lo acuña, ¿eh? Porque digamos que nos faltaba a lo mejor poner palabras a, a lo que ya veíamos, ¿no? Porque sí que veíamos que hay muchas actitudes, muchas creencias que nos construyen, que están totalmente interiorizadas y que son la base de, de, lo, de esta sociedad, ¿no? Que genera discriminación y desigualdades. Entonces, de alguna forma lo acuña él, ¿no? Que son toda una serie de gestos y de actos que no se identifican como violencia porque no son violentos, pero que generan violencia, ¿eh? porque hoy en día ya las en las últimas definiciones de, de violencia a nivel internacional ya se recoge que violencia es todo aquello que atenta contra la dignidad de las personas y genera discriminación ¿eh? entonces ya con ese término tan amplio pues ya se, ya podemos acuñar que hay gestos que son generar una violencia simbólica porque sostienen el resto de, de conductas ¿eh? al principio al principio se el contexto donde se acuñó la palabra violencia simbólica era un poquito más para la violencia en, gen en general, sí. pero después ya se ha ido un poquito hacia la espe especificándose en la violencia de género. Claro, es que eh Bueno, yo creo que, que casi todo el mundo conocemos la imagen esta del iceberg, ¿no? Cuando hablamos de violencia es una buena imagen, porque en, en la parte visible están las conductas que, que identificamos como violentas, que son las conductas que se que no admitimos, que la sociedad está bastante eh, eh, sensibilizada y que se penaliza, ¿no? Pues desde la violencia física, evidentemente, con todos sus grados, y la violencia psicológica. Entonces, eso sí que es muy fácil de identificar y de acuñar, pero lo que veíamos es que ...hay algo que sostiene todo esto... ¿eh? ...y que es una serie de creencias... ...que se transmiten a través de, de actitudes... O de, eh, ...o de procesos... ...que luego podemos poner ejemplos... ...y que hacen que las personas naturalicemos... ...sin darnos cuenta... ...determinadas conductas... ...que luego nos van a colocar en posiciones de desigualdad... ...y en esas posiciones de desigualdad... ...es donde se van a dar las relaciones de poder... ...y a partir de ahí la violencia... Eh, visible, ¿no?, la externa, o sea, que, que es un poco lo que subyace, sostiene realmente la violencia simbólica, sostiene, eh, es una violencia implícita en nuestra cultura y que sostiene que hay, existan las otras, las violencias explícitas, las que se ven, ¿eh?, Te puedo poner ejemplos ¿eh? de violencia simbólica pues la violencia simbólica tiene que ver con, con una educación sexista ¿no? cuando todavía educamos en roles sexistas y en en diferentes roles estamos eh, generando una violencia simbólica la publicidad la publicidad sexista eh, o sea todo el tiempo lo que vemos es un reparto de tareas un reparto de roles totalmente eh, desigual y ¿eh? lo seguimos viendo el lenguaje. Pues el lenguaje igual, el lenguaje, ¿existes o no existes si eres mujer? Entonces todos, todo eso nos construye y sí que genera lo que en psicología llamamos, va construyendo la subjetividad. ¿eh? La subjetividad eh, en psicología llamamos a, a eh, ese, ese constructo interno que nos dice quién soy y cómo debo ser y cómo debo comportarme. ¿Eh? Entonces eso lo vamos adquiriendo así, mirando publicidad, mirando eh, quién hace qué, con cosas que nos dicen, sobre cómo hemos de comportarnos, sobre si podemos hacer determinadas cosas o no, sobre si... Eh, ...hemos o no de tener miedo de salir solas a la calle... O sea, ...nos van dando mensajes... ...vamos viendo cosas... ...y vamos escuchando cosas que nos van enseñando... ...que yo tengo una posición... ...y yo ocupo una posición de segunda de segundo lugar... ¿eh? ...y todo eso nos conforma... ...nos construye a nivel psicológico... ¿eh? En ese iceberg que has mencionado... ...conocemos más la violencia física... Eh, la violencia psicológica pero porque la violencia simbólica es un poco la gran desconocida porque no se identifica entonces ahí tenemos un poco yo creo el trabajo, no se identifica y muchas veces muchas personas no relacionan que eso tiene que ver con violencia eh, yo trabajo también con víctimas de violencia ¿eh? entonces eh, cuando a lo mejor les eh, pero no solo en las, en las mujeres víctimas en la calle, ¿no? cuando hablas de lenguaje por ejemplo, de lenguaje sexista Nadie lo relaciona con violencia, es como que no tiene nada que ver, es como si fuera un mundo aparte. Si hablas de la educación, pues ahora por ejemplo la publicidad, los juguetes sexistas, si hablas de la educación sexista, tampoco lo identifican con violencia. Entonces hay que hacer todo un proceso para ver la violencia simbólica, hay que hacer un proceso de reflexión, de darnos cuenta de que eso tiene unas consecuencias y que eso que no hemos visto y que nos lo, nos lo tragamos que es eh, admitir una serie de roles admitir eh, las cosas que puedo o no puedo hacer cuando yo todo eso me lo trago no me doy cuenta que me voy a comportar y, y voy a normalizar pues que yo en la vida habrá cosas que no podré hacer habrá cosas que, que no está bien que hagas y habrá cosas que a lo mejor mejor si me callo, me callo y me, me relego o sea que no identificamos Porque no lo relacionamos con la violencia explícita pero cuando yo ya aprendo que mi posición es de segunda que mi vida está dedicada a los demás y además también todo el, todo el mito del amor romántico también es violencia simbólica cuando yo todo esto lo he interiorizado yo me voy a colocar en relaciones de desigualdad seguro y a partir de ahí ahí es donde se puede dar la violencia y para identificar lo que se debería hacer Pues lo que estamos haciendo, que para identificarlo creo que hay que seguir sensibilizando que, por ejemplo, la coeducación es fundamental, o sea, es fundamental pero es fundamental para generar eh, personas, hombres y mujeres que nos sintamos libres y, y que generemos relaciones de igualdad verdaderamente o sea, fundamental la coeducación en esa coeducación habría también que educar en lo que es la educación emocional y afectiva, ¿eh? todo el tema de cómo construimos las relaciones de afecto que es el afecto, que es el amor, desmitificar muchas cosas, hay un papel de la educación fundamental en las escuelas y en casa también. Hemos de, de revisar los roles, o sea, ¿qué, qué roles sigo transmitiendo y darme cuenta de que cuando yo transmito unos roles y los sigo sigo perpetuando, una división de roles que me va a generar luego una desventaja, pues voy a tener menos tiempo libre, voy a tener menos espacio personal, porque los roles en las mujeres nos va generando eso, no una dedicación a los demás en la en detrimento de nuestro propio espacio, nuestro propio desarrollo, bueno, pues plantearme, ¿no? Mis roles, plantearme qué actitudes estoy repitiendo, trabajar con el con el lenguaje, pero entendiendo que no es ningún capricho, no es una cosa externa. Cuando hablamos del lenguaje estamos hablando de que lo que yo nombro a nivel psicológico tiene un lugar en mi cabeza y lo que no nombro no existe en mi cabeza, o sea que hay un... Hay una relación entre el lenguaje y lo que es la las imágenes simbólicas cerebrales, ¿no?, neuronales, ¿sí? cerebrales, psicológicas. ¿eh? Entonces, hay que hacer todo ese trabajo ¿eh? y entender que cuando trabajamos eso estamos trabajando igualdad, ¿no?, cambio de roles, lenguaje, coeducación, eh, eh, hacer también una… Una reflexión sobre cómo vivimos la diversidad en general, la diversidad sexual. Eso lo que va a hacer es generar en general espacios de, de igualdad y, y que nos coloquemos en igualdad. Con lo cual, luego la violencia, que, que es la que se ve psicológica, la psicológica no se ve tanto, ¿no? pero bueno, ya la vamos admitiendo. Y la física no va a tener lugar, ¿eh? ...va a ir desapareciendo llevando el tema de la violencia un poco de simbólica un poquito a, a las leyes y a los juicios eh, la violencia la violencia física o la violencia psicológica se lleva al, al, al ámbito de la ley eh, se juzga ese, sí. esos, esos tipos de violencias pero la violencia simbólica se ha juzgado alguna vez Bueno, eh, cuando es bastante extrema, pues por ejemplo, eh, aquí además en, en, en el País Vasco, desde Macunde hay un un departamento que, que cuida ¿no? y está un poco al tanto de la publicidad sexista, por ejemplo. Sí que a veces se denuncia la publicidad sexista, pero son casos muy extremos eh, y poco más que yo conozca. Quiero decir, no, no, no es un espacio de denuncia, salvo la publicidad sexista cuando sí que... Bueno, cuando ya, evidentemente, va en contra de lo que estamos un poco trabajando a nivel de igualdad, ¿eh? Pero luego todo lo que tiene que ver con mmm, la, bueno, el salario, ¿no? La diferencia de salario también es violencia simbólica, ¿no? El reparto también, la desigualdad de oportunidades laborales y la, el, el salario diferente también es violencia simbólica. Bueno, pues en ello parece que se está trabajando, pero como tal como denuncia, no salvo casos de publicidad, ¿no? ¿Eh? es muy difícil porque ya ves que forma parte de, precisamente por eso es simbólica porque es sutil, invisible y está interiorizada entonces la gente lo que muchas veces te dice es que bueno pues si no pasa nada, no si total da igual si no es tan grave, ya, si además siempre ha sido así siempre las mujeres hemos hecho esto siempre se ha hablado el masculino si total no pasa nada entonces por eso no se denuncia ¿eh? porque no se ve la relación que tiene ¿eh? con el resto bueno en tu caso eh, en tu ámbito profesional alguna vez has tratado con algún caso de violencia simbólica mira yo trabajo con mujeres víctimas de violencia y al final al final o durante la intervención terapéutica trabajamos la violencia simbólica porque bueno evidentemente primero tiene que haber un, una recuperación emocional no la persona tiene que ir recuperándose tiene que ir un poco en eh, fortaleciéndose a nivel de autoestima sanando todo lo que han sido las consecuencias emocionales pero hay un momento en que es muy importante que las mujeres entiendan Eh, ...de dónde viene la violencia, cómo se da esa violencia... ...porque no es un tema personal, ¿eh? no es una cosa que les ha pasado a ellas por algo... ...sino que es un tema que tiene que ver con nuestra sociedad... ¿no? ...nuestra sociedad estructuralmente es una sociedad violenta... ...porque se basa en una en la desigualdad de las personas... ...entonces en algún momento para mí es muy importante que se realice una comprensión... ...de por qué se dan los procesos de violencia, las relaciones de violencia... ...y las relaciones de dominio-sumisión... Y, y entonces inevitable, inevitablemente hemos de empezar a hablar ¿no? de cómo es la educación, de cómo el reparto de roles ya nos va a generar posiciones de desigualdad, de las creencias que hemos interiorizado sobre el amor, sobre lo que se espera de las mujeres, sobre lo que podemos, lo que no podemos, y entonces ya vamos entrando en estos espacios de violencia simbólica, ¿eh? que tiene que ver con un cambio social. De, de la mirada sobre las cosas, ¿no? con un posicionamiento en la sociedad diferente, con cambiar roles, con cambiar actitudes y cambiar creencias, todo eso es lo que tiene que ver con la violencia simbólica ¿Eh? creencias desde que eh, las mujeres eh, los hombres es normal que salgan y yo pues tengo que dedicarme a mi casa, eso es una, una creencia bueno pues hemos de reflexionar ¿no? todo eso que puede conllevar ¿no? a la larga y que tiene que ver con la desigualdad cuando estás aquí en tu gabinete con la víctima ¿cómo, ¿cómo lo tratas? ¿cómo tratas la violencia simbólica? bueno, ya eso es, ya te digo que lo hacemos más al final ¿no? porque desde luego la de, primero la mujer tiene que hacer un proceso de recuperación y de empoderamiento bueno, pues desde reflexionando hasta eh, bueno, pues un poco revisando Hay ejercicios, ¿no? Pues para trabajar eh, el tiempo que ella tiene para sí, el tiempo que en, en las parejas, cómo estaba repartido el tiempo, cómo se repartían los roles. Entonces, a través de ejercicios muy, muy gráficos, eh, de diagramas, se ven las diferencias, ¿no? Y entonces hacemos una reflexión, ¿no? De qué consecuencias tiene esto. Eh, desmontando un poco las creencias o cuestionando las, las propias creencias que ya tiene ¿no? o poniendo ejemplos de otras formas de funcionamiento es un poco eh, confrontar ¿no? las creencias que ya tiene y sobre todo que vea que todo eso, ese funcionamiento y esa forma de funcionar con unas creencias que la colocaban en una situación de desigualdad como han sido factores totalmente de vulnerabilidad ¿eh? para que Eh, ...no detectara eh, una relación desigual. ¿eh? Luego es difícil explicar cómo funciona una terapia, ¿eh? pero bueno, es un poco confrontar, poner ejemplos y, y ir viendo. ¿eh? Al final hemos comentado que la violencia simbólica es un poquito la, un poco la, la olvida, o por lo menos dentro de, de, de que es tan implícita, es la, un poco la desconocida... Pero, ¿en el ámbito académico la violencia simbólica se trabaja? Sí, sí, sí, sí, sí se trabaja. O sea, cuando, eh, cuando vamos viendo… Bueno, cuando uno hace una… O sea, lo primero que hacemos es un poco entender ¿no? qué es… ¿Qué significa que seamos una sociedad patriarcal y el patriarcado qué características tiene? A partir de ahí, ¿cómo se transmite el patriarcado? Y precisamente el patriarcado se transmite a través de estructuras que reproducen, ¿no? Reproducen las relaciones de poder, desde la familia, la religión, las instituciones, el lenguaje y las creencias. entonces sí, sí se trabaja, ¿no? Y, y, y en psicología muy muy importante trabajar como estas... Eh, creencias construyen esto que decimos la subjetividad del yo, quién soy yo, y qué se espera de mí, ¿eh? Cómo nos han construido, cómo a mí me han construido desde esa diferencia de género, de que cada hombres y mujeres nos comportamos de forma diferente, cómo a mí me han construido y condicionan cómo voy a gestionar mis emociones, cómo voy a ...a comportarme entre los demás... Que, ...cómo me voy a comportar cuando me enamore... O sea, ...estoy condicionada por todo ello... ...entonces eso sí que lo estudiamos... ...cómo condiciona mi salud... ...porque al final también condiciona la salud... ...la violencia simbólica... O sea, ...desde que tengo menos dinero... ...menos oportunidades laborales... ...y que además he aprendido a resignarme... ...y a, y, y a gestionar de una forma... ...que a lo mejor no es la más adecuada... ¿eh? ...o sea que también condiciona nuestra salud... ...luego también te iba a comentar... De alguna forma sí se trabaja en campañas, sí se está trabajando porque todas las campañas que se hacen desde coeducación, o ¿no? trabajar por una educación igualitaria, o el tema de parar los chistes machistas, el tema de darnos cuenta eh, cómo somos cadenas de transmisión de creencias, que son campañas que se han estado haciendo, de algún, estamos trabajando ya violencia simbólica, ¿eh? algún punto que deberíamos eh, fijarnos en la violencia simbólica algún alguna cuestión que se nos haya podido escapar pues yo lo que diría es que eh Si queremos trabajar por una relación igualitaria, vamos a identificar enseguida qué es la violencia simbólica. Porque nos vamos a encontrar con las discriminaciones. La discriminación laboral, salarial, educacional, la discriminación en la publicidad. Y si empezamos a detectar las discriminaciones, a, a ponerles nombre, aunque sea en lo personal, no a denunciarlas en lo personal a cuestionarlas, pues vamos a empezar a transformar. Y el lenguaje, yo creo que verdaderamente, el lenguaje también es un aspecto muy, muy importante. ¿eh? entonces Pero yo creo que sería ir detectando los espacios de discriminación en los que cada cual vivimos. Y que puede ser en mi propia relación, ¿no? Discriminación a nivel de espacio, de tiempo, discriminación a nivel de reparto de tareas. Bueno, pues ahí ya estoy detectando la violencia simbólica y lo que hace que mi relación no sea igualitaria. Entonces yo diría que, que si vamos detectando dis las discriminaciones en nuestros ámbitos y las cambiamos, estamos trabajando ya con ello y tomando conciencia.